Lo dicho, seguimos adelante con la agenda de comunicación comunitaria y ahora nos vamos directamente a la comunicación que ya tenemos preparada para realizar con Ezequiel McGovern, el responsable de innovación eh, en investigación y tecnología, creo que es IT, y delegado de FOETRA, es eh, trabajador de ARSAT, nada más y nada menos, Ezequiel McGovern. Bienvenido, muchas gracias por darnos un rato de tu tiempo, Ezequiel. Juan Pablo Bertolini desde acá, desde Radio Carmés, desde La Pampa. Muchas gracias Pablo, súper agradecido que se tomen el, la molestia de llamarme. Bueno, gracias a vos, insisto, por eh, que nos das un, un momento de el mediodía de este lunes, Ezequiel. ¿Qué es lo que hace un profesional de ARSAT el lunes al mediodía? Bueno, aparte de que estarás esperando, contando los minutos para cortar y, y poder eh, meter un tentempié, unos mates, algo. Sí, hoy, mira, hoy justo reunidos con compañeros de la Comisión Nacional de Energía Atómica organizando unas charlas sobre... El, el, el reimpulso del CAREM, nuestro reactor SMR, y su vinculación con los data centers, digamos. Así que, bueno, coordinando acciones conjuntas para tener un, un país, digamos, en algún momento. Qué bueno. El reimpulso, dice Ezequiel, porque la verdad es que no es el mejor momento de... Eh... Del, del, de la NASA, de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, recientemente privatizada, aquí, decime si me, me equivoco en algo, y porque además eh, partes del reactor CAREM que se está desarrollando en la Argentina, que se venía desarrollando desde hace años en la Argentina, ya han sido comprometidas en un programa de negocios para con una firma estadounidense, lo que va a ser una verdadera entrega de nuestra capacidad y de nuestro desarrollo atómico eh, portátil vendría a ser, ¿no, Ezequiel? Sí, sí, sí, sí, exacto, es, es la jivalización del desarrollo tecnológico de la Argentina, aparte, veniendo un discurso de que el CAREM no servía, y ahora resulta de que el recipiente de presión se puede exportar. Entonces quiere decir que hay muchos interesados en la tecnología que se desarrolló durante más de 20 años en el recipiente de presión, que es algo fundamental de un, eh, de un reactor SMR. El corazón. Que, bueno, ese, exacto, ese es el corazón, junto con las barras de control internas y un montón de... Cosas que hay que eh, testear en, este, en la primera, la primera máquina digamos, que van a poner en funcionamiento, que es la idea del CAREM, el prototipo para probar toda la tecnología y verificar que genere los 32 megawatts que se está esperando. Y después de ahí saltar al definitivo, al comercial, que va a ser de 100 megawatts, que es una potencia eléctrica muy, muy, muy importante. Por eso la queremos para asociarnos en, en los data centers a futuro que podamos construir en Arsat. Qué bueno, qué interesante. Y esto surgió de la primera pregunta de preguntarle ¿qué hace un técnico de ARSAT el lunes al mediodía a Ezequiel McGovern? Ya ves por qué le agradecemos infinitamente que nos da un poco de su tiempo. Ezequiel, la conversación eh, que teníamos pensada era alrededor de la cuestión de los satélites argentinos, vos estuviste involucrado, estás, sos parte de ARSAT, de este proyecto que todos recordamos como ARSAT, pero que si tenemos que ver en el cielo, este, qué es lo que hay, como ARSAT, cómo se llama lo que tenemos colgado ahí o en órbita, digo colgado eh, tontamente, este, y qué es lo que está en desarrollo, el, el nombre quedó, ¿qué, sigue siendo vigente, cómo es la situación de nuestros satélites, por sintetizar. Sí. Mira, tenemos eh, activos ARSAT-1, que está en órbita geoestacionaria, el ARSAT-2, que también está en órbita geoestacionaria, y con eso estamos dando comunicaciones a, a, a todo el país. Eh, por suerte se destrabó la, la construcción del ARSAT-SG-1, que sería lo que era antes el ARSAT-3, que es para dar comunicaciones de banda ancha específicamente a más de 100.000 familias, específicamente la zona cordillerana de la Argentina, que es muy compleja de, de cubrir, y la, la zona norte. Eh, y tenemos capacidad de hasta 50 megas por segundo de internet eh, por un satélite geoestacionario. Eso como un servicio inicial, eso después, Ezequiel, es una pregunta en paralelo, pero ¿eso después se puede mejorar? ¿Se le puede subir software al satélite para irlo actualizando? En, en este modelo no, pero se están analizando los que sigan, es hacer satélites definidos por software, que se le llama, el IMAP está avanzando en esa estrategia, que es en tener eh, satélites reprogramables en, en órbita. Eh, así que por ahora eso está frenado, porque obviamente el gobierno no pone un centavo para el desarrollo de nuevas tecnologías, pero nosotros como empresa dedicada a la comunicación estamos muy interesados en tener ese tipo de, de solución, porque nos permitiría que la definición de la antena no sea fija una vez que, que sale de, de, de la plataforma, sino de, definir la potencia de la antena en tiempo real, digamos, por, eh, por software. Muy bien. Esto en un momento era medio como una fantasía, llevar la Internet a lugares que si no llevas el cable es dificilísimo que le entre por, por señal inalámbrica y todo lo demás. Y hoy por hoy es una realidad en muchísimos lugares del mundo. La Argentina tiene esta capacidad. Desde hace rato estamos hablando de qué tenemos ARSAT 1, dijiste, y ¿dónde quedó la cuenta? Me perdí, perdón, Ezequiel. El ARSAT 2, también tenemos, el gesto accionario los el dos. Y en construcción el SG-1, que, que con suerte para fines de 2028 lo tendríamos en órbita. ¿Con suerte quiere decir que con viento a favor y si todo sigue en las mismas condiciones actuales, Ezequiel? Si no sí, se, puede... se vuelven a frenar los pagos al exterior y esas cosas, estuvimos, eh, pensaba que estuvimos dos años con los pagos al exterior frenados totalmente. Con el proyecto eh, en pausa y bueno, ahora se, se, como en enero se empezó a reactivar todo eso. Muy bien, si no hubiera sido así se hubiera podido pensar que se terminaba este propio año. Así sí. como se pueden frenar las cosas, digo, en materia de financiamiento, si, si viniera una etapa eh, distinta, por, por ser sintético, y virtuosa, eh, ¿se pueden acelerar los tiempos? ¿Cuánto se puede acelerar el tiempo de construcción de un satélite como el que hubiera sido llamado ARSAT-3? Si hubiera salido en su momento, pero va a tener otro nombre. Eh, no, mira, la aceleración eh, no, eh, no se puede porque son procesos complejos, digamos, de, de control de calidad, pruebas, verificaciones, entrega de materiales, eh, pero sí, eh, el no tener eh, pausas en el medio o trabas por falta de pago, eso te lo deja que se termine en un tiempo finito. Si te ponen trabas en el camino, eh, no se termina más. Tal no, cual, tal cual. Eh, lamentablemente hay, hay tiempos de un, de un satélite que son entre 3 y 5 años que es muy difícil escaparle, digamos. Por es eso... Estamos apostando también al, a ver esta tecnología de IMPAP que está desarrollando del satélite definido por software, porque muchas de las etapas se podrían achicar y pasar a tres años en el desarrollo. Muy bien. Ezequiel, eh, tengo un primo bastante fascista, que bueno, lo quiero yo igual, pero que me dijo que, es, eh, que era una mentira que se fabrica en dos satélites por cada uno, que se pone en órbita, que, que el, el, en la base te quedás con un manual y con eso te manejás para eh, eh, controlar justamente el satélite que se pone en órbita. No, no, se, se mantiene una, una maqueta en caso de emergencia, digamos que tiene la misma característica para hacer el análisis de, de cualquier problema que surja en el espacio, digamos porque no podés viajar a 36.000 kilómetros y revisar una plaqueta. Tenés que tomar con datos de telemetría, hacer la simulación, Y, y, re, y revisar el modelo físico, digamos, de cómo quedó, sin causar ese problema. O sea, por suerte tocó madera, eh, no le hemos tenido que usar. No lo han tenido que usar, pero por cada satélite que se pone en órbita, lo que corresponde es tener uno idéntico, un gemelo, mm -hmm. acá en la base donde estás laburando, para en cualquier momento enchufarle el tester, por decirlo brutamente. Eh, pues, eh, algo así, digamos. La NASA lo hace con los Rovers, digamos, con todos los equipos de, eh, digamos, de exploración porque hay cosas que eh, eh, cuando se detecta un error, ese error se tiene que tratar de reproducir y si no se puede eh, buscar la fuente del error rápidamente, hay que pasarlo al equipo físico y tratar de reproducir las condiciones con la telemetría que se envió. Entonces, digamos es, es el, nosotros le llamamos el debugging, a la búsqueda de los, de los errores, que a veces en, cuando es electrónica y hay radiación en el medio y estamos a miles de kilómetros de distancia, se complejiza. Claro. Pero bueno, es, es una industria bastante madura, eh, son procedimientos ya testeados, digamos, y eh, a nivel mundial se suele utilizar eso. ¿Hay una manera de, para calificar, para, eh, para calificar el, el, la calidad del, del satélite? que ejemplo, Digamos, hay unos que son... un un lavarropas, hay otro que está bastante bueno, hay uno que está recopado, que lo tienen los estoñatos y aquellos y Mira, el, de, de uno el, a diez, una cosa así, ¿hay, ¿hay una escala así? No, no, porque <risas> eh, te, el capitalismo funciona muy bien en el espacio y si vos querés poner algo, tenés que tener un seguro y ese seguro eh, te hace cumplir absolutamente todas las normativas y se aseguran de que lo que vos decís que vas a construir, sea lo que construís que la posición en órbita sea la la pactada y que se respeten todos los procedimientos. Si no, no tenés seguro y no lo puedes poner en órbita. Es así, es una tecnología muy compleja, hay muchos peligros dando vuelta. El satélite si tiene una reentrada peligrosa, digamos, en el lanzamiento por un mal funcionamiento, puede impactar en, en zonas pobladas, y esos daños lo mira, se, se, se, se, tienen que cubrir el seguro. Por eso está. mismo que está, está muy, muy digamos revisada esa parte. Ezequiel se podría decir que los seguros, las empresas aseguradoras creen en la ciencia, al contrario de muchas otras partes de bueno, personas que están en el Estado, sin ir más lejos. Sí, sí, tal, tal cual. Y, y ganando plata. Y ganando <ríe> sí, plata. Porque, tal porque la ciencia logra eso, desarrollar nuevas tecnologías, desarrollar nuevos negocios, y que el flujo de, de capital siga fluyendo, digamos. Y más uh -huh. en este momento, con la inteligencia artificial, eh, más de 60 años de investigación en ciencia básica sobre inteligencia artificial, se llegó a modelos comerciales que se están usando ahora por todos lados. Ezequiel, te, te voy a comentar una cosa también, ¿no? por ahí estoy eh, yéndome un poco al pasto, pero nada, no me lo voy a quedar acá y quiero contarte que vos capaz que eh, como parte del equipo de Arsat este, te, vas, te, vas, te va a impactar, te va a sentir, te, capaz que ya lo escuchaste muchas veces, Pero conozco a muchísimas personas en la Argentina, cuando pusimos dos satélites en órbita, ahora se está construyendo el tercero, estamos hablando con Ezequiel McGovern de ARSAT, eh, nos sentimos muy orgullosos y muy contentos, orgullosísimos, y dijimos qué digno que es nuestro país, mirá qué gran capacidad científica, tecnológica de conocimiento, mirá el resultado de las universidades nacionales, mirá la educación pública, mirá todo, todo eso que está representado, si se quiere por ahí, bueno, vos no estás pensando cuando laburas ahí, en los maestros, en las maestras de primaria, la secundaria, la universidad, pero realmente sentimos eso. Nada, lo quería decir, así ya me lo saco de acá y lo entrego a una persona que por ahí después te tomás unos mates con las compañeras de compañero y compañeros, y le decís, vos sabés que hay un delirante que me dijo tal cosa. Capaz que ya se los dijeron en otro momento. Bueno, pero llegamos, ARSAT 1, ARSAT 2, el otro no se va a llamar ARSAT porque ya pasó la, la, la onda, la, la ola esa, ¿eh? no sé si ya está el nombre del tercero. Sí, que tengo... Sería ARSAT SG1. ARSAT sí. SG1, bueno, ya está, Bueno, es, es, sigue siendo ARSAT. Sigue siendo Arsat. Y Sigue listo, somos ¿Cómo? bastante. Sí. Bastante defensores de poner el nombre en todo. Me parece, me parece muy bueno, para que la persona que no sabe nada también no pierda la pista y no se confunda. Y con eso sería todo listo, Ezequiel, muchas gracias, porque Arsat 1, Arsat 2 y Arsat SG 1. SG 1. Segunda y generación, 1 sería. Porque son de propulsión eléctrica. Segunda este, este generación. Muy bien, está escrito en criollo y todo, impresionante. Bueno, muchas gracias Ezequiel, porque ya está, era saber cuántos satélites teníamos y, y si estaban buenos y, y todo eso y nada más. O, o, ¿O hay algo más que contar de nuestros satélites? No, hay que contar que eh, nuestros satélites, digamos, son de nivel internacional. Eh, toda la tecnología espacial en Argentina, estamos muy bien calificados en el mundo. Actualmente tenemos, por ejemplo, los satélites, los SAOCOM. Ah, eh, pará, que están pará, dando pará, vuelta. Estamos agregando entonces SAOCOM. Sí, sí no los maneja ARSA, los maneja la, la, eh, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. La CONAE. Son, la CONAE, exacto. Pero son los, son los únicos, junto con Japón, que tienen adaptadores de apertura sintética, digamos, eh, revisando la Tierra. Ah, pará, pará, y... pará, pará, pará, perdón, Ezequiel, me, sí. me parezco afafafantino. <risa> eh. ¿Cómo que somos con Japón los únicos que tenemos este tipo de radares, los Saocom? Y dice Ezequiel McGovern, los Saocom, o sea que no es uno, son... No, son, son dos, el, el, el, el Saocom A y el Saocom B, uno puesto en órbita en 2018, el otro en 2020, y son los que nos permiten tomar imágenes de radar, Ese es un radar gigante, y la antena son 35 metros cuadrados, es el techo de una casa pequeña, que es un radar que eh, emite, la, eh, manda las señales y puede atravesar las nubes y hasta el follaje de los árboles. Entonces se puede hacer un relevamiento superficial para detectar inundaciones, desplazamiento de tierra, follaje, también pues, se puede regular la potencia y saber si es un árbol que es lo que está devolviendo a la imagen o si, es, o si es una construcción, detectar si hubo eh, construcciones ilegales, si eh, por ejemplo, el, cómo están los glaciares, si hay... Eh, eh, si hay minería ilegal en algún lado, eh, eh, tiene muchísimas aplicaciones y se está usando todo el tiempo, y por eso es tan importante tener este tipo de información, y ese tipo de información almacenarla en Argentina, digamos, en ARSAT nuestra, nuestro objetivo es que todas esas capacidades analíticas y almacenamiento estén en territorio nacional y estén disponibles para el desarrollo de nuestro país. Esto fácilmente, y en el momento que estamos atravesando hoy como humanidad, Ezequiel, eh, se cae la pregunta de Madura, ¿tiene el, eh, ¿se puede llegar a, a utilizar de manera eh, militar con un servicio de seguridad para el país también? Digo, eh. Sí, es, es un radar, así que eh, puede detectar lo, lo, lo que uno quiera. Incursiones de, de aeronaves, digamos, obviamente no con tanta precisión, pero eh, por ejemplo buques pescando ilegalmente o eh, buques que salgan de Malvinas y que se metan en nuestra zona exclusiva, también se puede detectar. Muy Por bien. eso están, hay lugares, países del norte, que están en contra de que desarrollemos satélites y radares, porque el radar es algo fundamental en este mundo tan, tan complejo y variable que tenemos ahora. Está bueno, Ezequiel dice países del norte y claro, porque Estados Unidos es muy grande, ¿no? es como países. <risa> Sí, porque ahora no sé si ocupa Groenlandia, Canadá, que, que tomó a México, me, me voy confundiendo con los mapas que van subiendo. Sí, sí, tal cual, hay que tener una actualización permanente y preguntarle mañana a mañana, bueno, capaz que a la tarde lo cambia otra vez. Está el Golfo de que era de México, ahora es el Golfo de América y todo eso. Hay que preguntarle a Donald. Eh, Ezequiel, la verdad es que dijiste, me parece que se puede a través de los SAOCOM, que son radares satelitales o satélites radarizados. Eh, no, en realidad es un radar ahí colgado. Eh, ¿Se puede saber la humedad del suelo? O sea, Exacto. Si, si sí debe yo... sí, hay eh, el nivel de agua, cantidad de agua que está en el suelo, la salud de la vegetación, digamos, está ahí en, en la, la CONAI hay especialistas en lo que es eh, análisis de ese tipo de imágenes y ese análisis de imágenes se usa muchísimo en los modelos ahora de LLM o de alta capacidad de cómputo. Y esto nos permite saber específicamente sobre... Porque nuestro país es muy agrícola, agrícola-ganadero. ¿Y en qué nos beneficia? ¿Qué, qué, ¿Cuál es la lectura que podemos hacer a partir de los datos que se leen eh, en, el, en los SAOCOM? Y mejorar, por ejemplo, desarrollar semillas específicas para condiciones de humedad, que sean en lugares que tienen poco rinde o detectar eh, eh, inundaciones que, se, que van a venir o lugares que la humedad empieza a aumentar mucho y que por ahí conviene cambiar el cultivo. Hay, hay un montón de opciones que, eh, teniendo esa información, uno puede prever cómo va a sembrar, cómo va a plantar, qué semillas va a tener, y también ir ajustando el rinde, que ahí también entran las aseguradoras, digamos que cuando aseguran los cultivos quieren saber qué rinde va a tener y si va a haber algún problema. Ay, esto es y fenomenal. aparte podemos observar todo el tiempo, porque esa es la ventaja, que esté nublado o no, eh, la información esa la pueden leer el, estos tipos de satélites. ¿Y esto se va acopiando como en un manual vivo, toda la información que todos los días recogen los Aucom. Exacto, uh -huh. todo eso se va bajando a tierra, se almacena y eso después es un set de datos que se puede analizar y tomar modelos predictivos o históricos de cómo, de cómo fue la evolución. Estoy pensando, por ejemplo, en el norte de la provincia de La Pampa, sur de la provincia de Córdoba, que existe este río Quinto que no tiene cauce, sobre todo en una zona que ha sido modificada por, el, por la agricultura durante 100 años al menos, este, cada vez que va a crecer, porque es de ciclos... De, de periodo largo, digamos, no sé, como cíclico. Este, no, no siempre trae agua, pero este, se podría prever cuándo va a entrar a crecer, dónde está empezando a subir, este, antes de que sea visible, eh, y en, en muchas otras cosas. Esto, además, este, ya podríamos pensarlo también, eh, todos estos datos usarlos en combinación con datos de otras tecnologías también. Exacto, se puede combinar y lo más importante es que esto es la que nos da los datos, la información cruda, digamos pero necesitamos tener investigadores necesitamos tener un CONICET activo que puede generar esos nuevos investigadores y que puedan utilizar estos datos para el bien de nuestro país, que bueno, actualmente veremos, están siendo atacados por todos lados en la nivel salarial, lo mismo que los trabajadores de ARSAT, que también estamos salarialmente atacados desde, desde diciembre de 2023 Así que es fundamental el desarrollo de recursos humanos para poder aprovechar esta información y eh, eh, proveer información y modelos que le sirvan al país. La verdad es que es lamentable lo que está pasando de la mano de lo que habíamos determinado en algún momento con eh, trabajadoras y trabajadores, investigadoras e investigadores del CONICET que se ha dado en llamar cientificidio la política del gobierno de Javier Milei y compañía, aplicada al área de conocimiento, desarrollo, tecnología y demás de nuestro país. El reconocimiento de, eh, de que al menos hasta el año 2024 solamente Japón y Argentina tenían satélites activos con radar de apertura sintética en banda, eh, esta, apareció en la revista Forbes, quizás fue lo que impulsó... Ezequiel, esta conversación que siempre buscamos tener para justamente poner en valor frente a nuestra audiencia lo que tenemos y que no nos digan no, bueno, mira, esto se hizo mal eh, y está mal y hay que pagarle a un buitre porque se, se expropió una empresa importantísima y estratégica, o oh, esto no sirve para nada, son lavarropas que mandan al espacio, y todo eso estamos peleando la, la batalla cultural que parece que realmente una guerra. Eh, no sé si la vamos a ganar, si esto tiene sentido o no, pero Ezequiel, es un gusto escucharte, interactuar con vos, porque es muy fácil de entenderte, creo que mi vecina te entiende cuando respondés y eso está buenísimo espero que es una gran herramienta para acercarnos un poco a esta valoración que hay que hacer, y antes de despedirte, te tiro una más bueno, pero al final estos satélites se crean, se los hacen, los fabrican ahí en Bariloche, porque está ahí COSO y está INBABI y ARSAT, y está todo ahí eh, pero los AOCOM no eh, Ezequiel eh, los AOCOM, ¿dónde se fabricaron? Eh, por todos lados por todos lados <risa> El... Sí, sí, eh, parte es en la Universidad de La Plata, parte es en Córdoba, eh, sí hicieron pruebas en otros lugares, digamos. Eh, por suerte tenemos grupos de investigación y, de ponen, y que ponen manos a la obra de muchísimas universidades nacionales y centros de investigación que cada uno puso su granito de arena ahí y llegaron a este proyecto a, a, a tan buen término, digamos. Ay, bueno. Aparte necesitamos ese tipo de tecnología porque nosotros, siempre lo destaco, somos el octavo país en el mundo en superficie. Somos un país extremadamente grande y con muchísimas capacidades, aunque nos quieran decir lo contrario. Y por eso tanta gente nos mira de reojo y nos quiere arrebatar todo lo que tenemos. Muy bien, bueno, este fin de semana terminaron de bombardear 20 universidades en la República Islámica del Irán. Acá las bombas son, vienen en cuotas de desfinanciamiento, pero el objetivo parece que es el mismo. No sé por qué me acordé de eso ahora, Ezequiel, la verdad que me enteré de, los, de la existencia de los Saucom en el año 20 porque iba a haber un traslado especial, de, de, de transporte especial de los propios Saucom hacia el sur, si no me equivoco, eh, cuando los habían terminado de ensamblar, este, y me interesó muchísimo la cuestión, pero bueno, eh, yo soy medio fanático y nada, no, no podemos esperar que la vecina que el vecino tengan la misma mirada sobre esta cuestión que nos resulta carísima y que nos resulta fundamental también para pensarnos como un país que tiene vistas a desarrollarse Ezequiel qué hace el mundo de la ciencia y el conocimiento para defender lo nuestro y qué es lo que están a qué están recurriendo las científicas y científicos para poder sacar adelante la vida en qué les vamos a poder acompañar a lo largo de la temporada 2026 Y mira, lo importante es la, el tema de difusión, ahora acompañando a los compañeros docentes universitarios que hoy, hoy están de paro por el tema de una ley que está vigente y que el gobierno no cumple. Tenemos un gobierno que es ilegal, básicamente no cumple la, la ley de compartición federal, hace dos años no la cumple, y tampoco está cumpliendo una ley que el, el, Senado, el Senado y la Cámara de Diputados ratificó, eh, sacando el veto que habían aplicado. Así que es un gobierno que le gusta vivir en la ilegalidad. Eh, y bueno, sabemos que ese es un gran limitante, que la justicia, digamos, trabaja para los poderosos nada más, y bueno, y de nuestro lugar donde nos queda, que es defendiendo a las empresas, defendiendo a la comunicación, en la educación, en la investigación, es eh, seguir poniéndonos al frente de todo, eh, tratar de que no destruyan eh, lo que tanto construimos, y pensar en un país posible, un, un futuro que nos incluya a todos y que nos dejen crecer como país, que estas personas claramente no nos quieren ver como país. Quieren, quieren algo atomizado, de pequeños reinados, digamos, para controlar cada provincia por separado, y que no tengamos una idea de nación. Que eso, nosotros somos cabezaduras y sí tenemos una idea de nación. Queremos una nación argentina, queremos que todos los desarrollos tecnológicos sirvan para que el, el mejor vivir de todos los argentinos, que ese tiene que ser objetivo de cualquier político, de cualquier eh, partido político en Argentina. Muy bien. Ezequiel, da gusto escucharte y creo que eh, queda, nada, comentar lo del martes de la semana pasada, creo que fue una gran demostración de lo acertada que son tus palabras, ¿eh? una uh -huh. gran demostración de parte de la sociedad argentina. Muchísimas sí, yo, gracias por este rato, Ezequiel. Sí, ¿qué, qué decías? No, yo estoy muy orgulloso también porque estuve ahí custodiando a las madres ahí en la plaza junto con mi hijo. Así que, bueno, fue de tres sindicatos del que pertenezco siempre están a las madres y estuvimos encargados de la seguridad, así que acompañándolos en todo momento del acto. Excelente. Ahí nos van a encontrar en las calles, en los laboratorios y en las empresas. Nosotros estamos por todos lados. Es excelente. Un cariño, nuestro respeto y reconocimiento y un saludo para las compañeras y compañeros, no solo de Fuetra, sino del mundo de la ciencia, la tecnología y el conocimiento. Gracias Ezequiel Magobern, que tengas buena jornada. Igualmente, muchas gracias. Y lo que necesiten, cuenten conmigo. Bárbaro, eso me encantó. Ezequiel McGovern, responsable de Innovación en Tecnología de la Información y delegado de FoEtra, que tanto ni que tanto uno de los laburantes de ARSAT que, sí, vos viste qué fácil era entender lo que nos vino a convidar gracias a Ezequiel. Enseguida le pegamos una patadita al Valde con Radiocracia Plus.